Help you go line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, slow by mystery. Muy, muy, buenas, muy buenas noches eh, Estoy aquí todavía tocando botones eh, Enchufando cables Pegando hostias a la mesa Para que, para que esto suene en, en, en diferido Como en diferido, madre de dios ¿eh? Como Porque esto no es en estéreo, coño ¿eh? ¿Vale? Eh, sabéis que... Bueno, si no lo sabéis joder, Toda la vida con los mismos chistes ¿Eh? Que si no lo sabéis, lo yo, hombre, lo yo, estáis sintiendo eh, Radio Cuga, Radio Cucaracha, la radio, yo lo esa radio que ya tiene, cuando llevo? 30 Treinta y, y, del ochenta y dos o el ochenta y tres, ahora, hostia, ahora no me acuerdo ni yo, no, y del ochenta y tres, joder, o sea que estamos a, a punto de cumplir los treinta y tres añinos de existencia eh, de Eh, ¿Y esto bueno o ¿y malo? Yo bueno que las cosas existan, bueno así en plan largo, mucho tiempo tal, o eso ya es señal de que ya tienen que estar más podríes? Que <risa> no bueno, pues qué sé yo, amigos, qué sé yo. Eso de todas maneras a ver eh, que no tiene que decidir la audiencia, la sentencia, como como digo yo, vale. Eh, oye, pues si hay si hay sintientes interesados en seguir sintiendo Radio Cuca ¿eh? Pues entonces igual va a resultar Igual eso va a significar que a lo mejor resulta que Radio Cuca no es tan chunga ¿eh? va, Oye, estamos aquí Joder, perdón, es que estoy mirando el chat Y es para flipar el chat porque, claro Hay un, un robot aquí, un troll de estos Que está todo un puto día metiendo... que si conoce una rapaza que se apunta a los mejores sitios de citas que si bueno estos móviles entonces o sea mete mete una tan cada poco tiempo ¿eh? que de verdad que que, que pierdes uno ¿eh? pierdes uno no sé si habrá nadie en el chat bueno de fecho y si lo sé ahora mismo no hay nadie tú ya nada más en el chat de de la cuca pero bueno que aunque lo hubiera estío tú vas metiendo unos rayas tan deprisa tan seguido uno tras otro que que que ni que ni lo hubería eh se me des algo yo creo que creo que ni lo hubería pero bueno oye es una pena es una pena que ya nadie que ya nadie se meta en el chat de la de la cuca porque a mí prestaba mucho prestaba prestaba muchísimo la verdad era a ahí entretiendolos ahí metidos en el chat pero bueno oye por tiempo A ver, que si ya estáis ahora mismo sintiendo Radio Cuca, pues no, no hay falta que os diga dónde podéis introducir Radio Cuca, porque obviamente ¿eh? ya tenéis. Lo único que ya que si estáis en el 107.3 de la frecuencia modulada, ¿eh? ya lo mejor no se siente muy bien en el, ¿eh? en el punto geográfico en el que estáis, a lo mejor podéis conectar vos si queréis ¿eh? a la nuestra emisión en digital. Si ya que tenéis internet, que ya sabéis que aquí recalco muchas veces en el entambo de este programa, que no todo el mundo tiene todo, joder, que no todo el mundo tiene todo, y no todo el mundo tiene internet, ni conexión a internet, ni hostias en milagre. No obstante, si sí si la tenéis, pues nada, eso, yo lo que os digo, eh, ponéis www.radioqk.org, r a d i o punto korg y entonces podéis sentir, eh, a través de la nuestra página web, tenéis ahí arriba un, un botón eh, que simula un... un botón de los de play de los radiocasetes de toda la vida ¿Mm? pinchálo y puedes sentir la emisión en, en el analógico de Radio Bucarecha bueno, tanto rollo que estoy soltando y no estoy diciendo que lo que estáis sintiendo esta noche y Arredonia Una anedonia, curiosamente, que ya se fijó la semana pasada y volvo a hacerse esta. ¿Volveré a la regularidad? No lo sé, eso je, a lo mejor llevo mucho pedir, ¿eh? Je mucho pedir para mí. Aunque curiosamente no vos creáis, ¿eh? Debe ser una de las actividades más regulares, ¿eh? Que, que yo llevo más o menos practicando una, una mi vida ¿eh? sí, sí, anedonia ya, ya, oye, pues a los periodos de ¿eh? menos actividad o esos en los que no ¿eh? en los que no se respeta la, la temporalidad hasta la semanalidad del programa, pues si a ello yo cuido que, que tiende a ser una de las cosas que, ¿eh? que con más regularidad estoy atendiendo, ¿eh? Esto de, de hacer un programa en la, en la radio ¿eh? Y curioso, y curioso Porque, va, a ver, es que muchas veces por pues, decir yo eso De que yo considero, me eh, defino a mí mismo Como eso que se dice Aprendes de mucho, maestro de nada, ¿no? <risa> claro, ya eh, Interesan muchas cosas ¿eh? Pero el interés, dura bueno, poco tiempo Entonces pues, aprendo, ¿no? una miseria Una miseria que no vale para... Para gran cosa de muchas cosas y no aprendo mucho de nada ¿Mm? Yo una cuestión curiosa, hay una cuestión curiosa o, o igual no, igual resulta que, que hay mucha gente que, que pasa lo mismo ¿eh? Que pasa lo mismo que a mí y también, y también interesa muchas cosas ¿Mm? Hombre, hubo un tiempo una historia de la, de la humanidad En el que el fechú de que te interesaren, de que interesara una persona muchas cosas Pues bueno, y era lo... y era lo propio y era lo lo de cuyo, era lo bueno ¿eh? Eh, aquel tiempo el renacimiento ...cuido de cuando, de cuando yo estudié todavía en el instituto en, en la escuela ¿eh? estudié historia y estudiaba aquello del renacimiento de los humanistas ¿eh? que, que de todos aquellos que no tenían no tenían un, un objeto de estudio determinado sino que ellos interesaba a todo lo humano ¿eh? nada del humano yo llegara a lleno a aquella gente del, del Renacimiento. ¿Eh? Bueno, pues me, no me parece a mí que sea, ¿eh? que sea yo un sabio renacentista, mucho menos, pero bueno, ¿eh? la verdad que interesan muchas cosas. ¿Qué, ¿Cuál le la pega? Y la diferencia con aquella gente. Aquella gente del Renacimiento, pues interesaba en ellos muchas cosas y aprendían de muchas cosas, ¿eh? y sabían muchas cosas, y, y sabían hacer muchas cosas. Eh, no es el mío caso, eh, no es no el mío caso para nada, porque la, la mío, el mío interés es tan tan tan tan mínimo, tan enterritura tan poco, que yo no aprendo gran cosa de, de nada. Esto digamos que en la sociedad actual, en la que todo va más bien, bueno, en la sociedad actual, como si pudiéramos hablar de una sociedad mundial, digamos que en la sociedad que más o menos nos, nos rodea, a los que estamos aquí, pues podría considerarse más bien un defecto, ¿no?, porque hay una sociedad que tiende a la hiperespecialización, ¿no? no hay más que ver a ver eh, los que te has metido en el mundo formativo por una por un motivo o por otro veréis que, que está llegando es una atomización brutal por ejemplo yo que sé yo cuando eh, cuando estoy de yo todavía y en antes supongo que menos pues eh, apenas teníamos que, que escoger asignaturas se suponía que la formación básica eh, y era y era eso y era ese general esto es lo que te estoy entiendo eh, ya que estoy quitándome la chaqueta porque aquí fai calor por fortuna en el estudio de actual de radio cuca fae calor ¿eh? pasamos pasamos mucho frío ya en algunos estudios de de radio cuca de radio cucaracha bien no te estás sintiendo muy vecino Espera, espera, ya a ver ahí Y que, joder, ¿qué pasa? yo es complicado quitar una chaqueta cuando estás sentado en, en, un, ¿eh? en un tal. Eh, ahora siéntese mejor, ¿verdad? Sí, yo cuido, cuido que se, que se, que se me, que se me siente mejor ahora que, que antes. A ver, yo ahora tengo que bajar esta cosa de aquí. Vale, sí, ahora, ahora está, también bien la cosa. Manda huevos, eh, van 12 minutos de programa y, y todavía estoy ajustando asustando los controles para que se me sienta bien. Bueno, pues que decía eso, que el tema de la. Estaba hablando ahora del tema de la atomización, ¿Mm? atomización actual. Eh, yo, por ejemplo, cuando cuando todavía estudiaba, cuando yo ya era Escolín, eh, pues bueno, todavía apenas eh, teníamos que, que escoger nada. Acuérdame que la primera vez que te hacían en escoger asignaturas, eh, escoger unas asignaturas y, y, y, y dejar otras, eh, refugiar otras. Pues ya ayer era cuando andemos por los, por los 16, me parece, a los 16 años, eh, si no me acuerdo mal, en tercero de, de BUP, ¿eh? Eh, porque en segundo, cuido que no escogemos nada. En tercero, de, uh, ya tenéis que eh, escoger. Eh, bueno, pues. Po poca cosa, <ríe> en realidad. Eh, tenéis que escoger supuestamente entre eh, ciencias y letras. Esa división tan increíblemente. Increíblemente absurda. Que yo lo que suena. Coño. Está sonando el teléfono. Eh, Radio Cuca, buenas noches. Uy, pues ella que enseña no me no me contesta. Bueno, pues nada, qué vamos a hacer. Eh, suena más bien como si fuera un como si queriendo mandar un fax. Para pues, mí de que se, sencillamente se, se confundieron. Llamamos ¿eh? eh. <risa> la atención esto de que ¿eh? el teléfono usted dentro de, del estudio. ¿eh? De hecho de radios grandes no pasa. ¿eh? Eh, ahí ahí los que, que, que filtren les llamáis. aquí no aquí llames directamente. Perdonáis eh, que no vos, eh, vos dea el número de teléfono, porque llegué. A ver, no lo llevo a colla. Eh? Y en antes de decir la tontería es la de. Ah, yo el número de teléfono doy, voslo, ahora que vos lo colla. Ah, mira, directamente no vos lo doy para que vos lo colla. Y es eh, tontería. Y tontería porque no voy a que estoy y otras cosas. Bueno, vale, ahora a Bueno, joder. Eh, pero lo y precisamente como lo collo. Y, y no me respondió nadie. ¿Eh? Tuvo una consecuencia, digamos, que, que negativa, que repetitiva <risa> pues entonces es un más, no lo coyo más. Ya sabéis que la conducta de es eh, por las consecuencias, básicamente por las consecuencias. Pero bueno, que estábamos intentando hablar del tema de la atomización, no sé, una sociedad actual. en la sociedad en nuestro entorno ¿Mm? una atomización que bueno pues va más bien en el sentido de considerar un defecto, bueno pues esta característica mía de tener muy diversos intereses pero no centrarme en ninguno de ellos ¿eh? no centrarme mucho en ninguno de ellos aunque bueno por pues lo visto la radio eh, viene a ser una, una, especie de, una especie de rara avis porque sí que estoy medianamente centrado en la, en la radio muy interesado en seguir haciendo radio Bueno, eh, que decía que en los míos tiempos, eh, por lo menos eh, hasta los 16 años, no tenías que, que escoger. tenías que escoger en, en esa división, bueno, pues un poco, eh, un poco tonta, aquella división de, entre ciencias y letras, que ya de por sí resultaba, bueno, pues bastante absurda. De fecho yo, pues, eh, he escogido una cosa que en aquel momento se llamaban eh, les ciencias mistes, ¿Eh? Ciencias mixtas quería decir sencillamente que eh, entre todos los escolleres escolleres de algunas de ciencias, de algunas de letras, pero más de ciencias que de letras, entonces llenas ciencias mixtas. Si llena al revés y escolleres eh, también una mistura de ciencias y letras, pero dentro de ellas escolleres más letras que ciencias, pues entonces llenen letras mixtas. Tampoco iba ningún lado, ¿eh? porque después eso no tenía ningún tipo de consecuencia. Yo por ejemplo acuerdo que estudié en el en el Mico, estudié matemáticas y, y estudié y estudié también eh, historia del arte. Bueno, pues ya aquella yo hiciera de estos, eh, como ya aprendí de muchos especialistas de nada, maestros de nada. Y entonces ya me decía yo, wow, qué, qué guay, qué interesante, historia del arte. Meca, y, y, matemáticas, bueno, estadísticas, eh, <risa> es matemáticas. Eh, ...más light que les matemáticas más matemáticas 1 quieren ¿eh? una cosa más más fondera ¿eh? y más de matemática pura y, y yo lo que estudié fueron matemáticas 2 ¿eh? que era una cosa así más más light ¿eh? más más de eh, estadística y este y estas historias eh, bueno pero que tampoco pasaba nada ¿eh? tampoco pasaba nada porque después resulta ¿eh? Que, que, que en realidad son un de van engullados porque no te no te, eh, cómo quiero a ver cuál es la palabra que busco no te impedía no te condicionaba en, pues eh, el, el poder estudiar una cosa u otra ¿eh? ahora por lo visto sí ahora tienen que escoger mucho más de vía, eh bueno espera estoy mintiendo en una una pequeña cosina eh, sí que pasaba cuando tenías eh, 13 años para 14... Que teníais que escoger entre ya no entre ciencias y letras, no entre unas y otras, sino entre estudiar el BUP o estudiar FP. Pero no pasaba nada, porque en aquellos tiempos ¿eh? la, la opinión general era que el, el que bueno pues era medianamente eh, curioso para estudiar, al BUP, y el que ya era tonto burro, pues para el FP. ¿eh? Y yo acuerdo de esa frase textual. De la más de un amigo mío el fp y paburros. <risa> bueno más o menos ¿eh? eso venían a venían también a a la opinión social ¿eh? yo al en, en el propio colegio una mi escuela un día el que ya era el jefe de estudios que yo era también el mío profesor de lengua, de expliconos cómo era la cómo se desarrollaba el esta de orientación. Suponíase que cuando acababas la escuela, pues bueno, pues un equipo de orientación ¿eh? Eh, te orientaba hacia el F.P. o hacia el el BUP ¿eh? o hacia supuestamente hacia el F.P. más conveniente, ¿eh? posibilidades que había de formarse profesionalmente o, o, o para con, pa encontrar el BUP de te orientaba bueno pues explicamos cómo funcionaba ese proceso de orientación el proceso de orientación era nada más que eh, el que calificaba con notable o sobresaliente eh, para el BUP y el que calificaba con suficiente bien para el FP ¿Eh? Esa allí era toda la orientación ¿eh? Y el equipo docente Era el mismo equipo docente Que cuando hacían la reunión de evaluación ¿eh? Para ponerles notes Pues eran los que decían A ver, este que eh, tal, un bien Venga, pues entonces este para FP Este y uno table Venga, este para BUP Esa allí era toda tal ¿eh? Aunque luego, bueno Pues la gran mayoría de la gente Que sacaba bienes eso O suficiente Pues también tiraba para pa el BUP Y unos pocos Que efectivamente Pues llenan los... los que llenen bueno burros no ya la palabra pero bueno los que pasaban bastante de de estudiar y llenen de aquella pues así de esos vecinos pues aficionados a las drogues por ejemplo o qué sé yo a la música heavy cosas así nada pues esos tiraban para para el fp cuanto más heavy llenen más tiraban para para temas de fabricación mecánica ¿Eh? No, sé, no me digas por qué pero es verdad ¿Eh? Eh, el el FP de tornero fresador me pues, parece que se llamaba estaba plagado de, de heavies también un heavies luego hoy pues a otras cosas pues viven otros pero aquel aquel en concreto todos los heavies viven para allá no me preguntes el por qué ¿eh? no me preguntes el por qué porque no tengo no tengo yo idea del tema podría ser una mera correlación ya sabéis que no necesariamente el que dos variables aparezcan juntas y covaríen en pareja pues significa que que haya causalación entre ellas no oye que el fecho de ser heavy te llevase a a fabricación mecánica ni ni el fecho de la fabricación mecánica te eficiese ser heavy nada más lo creían que haya llegado a ser heavy antes pero bueno que no necesariamente podía haber una correlación casual ¿Eh? no tenía que ver, aunque ahora que lo pienso, heavy metal, fabricación mecánica, al fin y al cabo, metal, porque llenan muchos torneos fresadores de piezas de metal, pues igual tenía que ver con eso, ¿eh? igual igual tenía que ver con eso, no, no sé, no sé, pero bueno, eh, obviándolo, simplemente llenaba una especie de, de pequeño inciso, Para eh, espellar, bueno, pues en realidad, las decisiones que tenemos que tomar eran un poco eh, eso, pues más arriba, en el BUP, si quieres, eh, estudiar ciencias o letras, que luego todo lo que implicaba ya era que, que el examen de, de la selectividad, cada que, que ya hacíamos la, la selectividad, pues, bueno, pues te tienen a poner examen a todas unas materias, o dos, lógicamente, de las que tú hubieras estudiado. pero que no, no implicaba no te cerraba la puerta a, a ningún estudio posterior tanto los carreras también estaban abiertas ¿eh? <ríe> perfectamente abierto y la formación que recibies pues bueno ya era bastante general yo que sé por decir algo tú los que en ciencias puras ¿eh? pues pues también tenían clase de lengua ¿eh? Y los que escogí en el G3 Pures también no es un momento de estudiar en ciencias naturales. ¿eh? Vamos que quiero quiero decir que, bueno, pues que la formación ya era genérica, ya era una formación básica que aprendías un poquillín de todo. Ahora ya era hostia, porque los guajinos ya tienen que andar escogiendo, ¿eh? eh, creo que ya tienen que escoger a los 11 años. Parece que no estoy muy puesto, eh. El que te ha puesto, pues. Oye, pues puede mandarme si quiero un mensaje aquí a través del chat Que ahora además el, el robot, el troll este que está todo puto día poniendo cosas No está dando mucho a la vara ¿eh? Bueno, está eh, que me dice ahora eh, Join the best free dating site Que debe ser algo así como apúntate al mejor sitio de para quedar ¿eh? Hombre, yo va, quedo, quedo ya con gente sin necesidad de apuntarme a ningún sitio ¿eh? Puede llegar el día en que me venga falta, pero bueno, de momento, de momento, muchas gracias, troll, pero no tengo falta de ello. ¿eh? No tengo falta de ello, ni, ni interés, a ver, a ver si me entiendes. Que no enje, tampoco, por facete el feo de no apuntarme, que se iban a existir, apúntate, apúntate, apúntate a este sitio, y yo paso. Y luego otra cosa, ¿eh? decírmelo en inglés. Yo no que eh, tenga nada en contra el inglés. Pero bueno, yo las lingües xermánicas llego les mal. Yo prefiero los romances. Si me hubieras puesto esto en una lengua romance, pues mm, posiblemente... ¿A que no saber. No, ya que, <risa> ya que yo como soy... Eh, Eh, eso eh, aprendiendo mucho experto de nada, también tuvo los míos tiempos de, eh, de, de interés por las lengües y estas cosas, entonces bueno, pues un, una no tan peja como la distinción entre las lengües germánicas y las románicas todo ese y siendo europeo, por cierto va pues mira, ya hay una pejadena que ya medio sé medio sé, pero no voy mucho más allá eh, no voy mucho más allá, de hecho esto que estoy diciendo ya el troll de que Eh, si fuera en lengua romances pues si fuera en, en lengua romance depende cuál si en asturiano, gallego, portugués castellano, bueno, bien eh. Eh, si llegue en catalán ya les pasaría puta si ye, eh en, en francés o en rumano no iba a entender prácticamente nada o sea que a ver, que al fin y al cabo yo tontería iba a entender mejor el inglés que el romano <risas> pero bueno, que estamos marchando del, estamos marchando del tema Eso, pues que ahora lo, los guajes ¿eh? ya tienen que andar escogiendo a los onceañinos. ¿eh? Ya tienen que andar escogiendo a los onceañinos. Lo peor es que eh, esas decisiones sí condicionan el futuro. Ya era como en los míos tiempos que no condicionaban el, el futuro. Tú de aquella podías escoger hoy una cosa y luego cambiar de idea y meterte a otra. No pasaba nada. pero no, no, ellos resulta que sí que está condicionando eh, las materias que escogen en ese momento de la somocedad, está condicionando lo que van a poder eh, estudiar de después cuando cuando vaya pasando el, el tiempo ¿m? eso me parece muy grave no sé vosotros, pero a mí parece muy grave porque eh, para empezar la formación que reciben Bueno, ya obviando todo el tema de que eh, el sistema educativo ya no si cientista Y si no, y si no y lo buscáis por ahí una anedonia que, ¿cómo se tituló? Pues creo que educa educación o, o sistema educativo o algo así Que hice con el mío amigo el pistolero maniego Que pusimos aquí a era un burro el sistema educativo Lógicamente porque bueno y es lo más parecido a, una, a un sistema de, de instituciones totales de mira y una prisión y, un, y una escuela un instituto y parece bastante ¿eh? físicamente tiene un cierto parecido ¿no? rodeados de, de valles y, y bueno, pues un, un espacio central un edificio central rodeos de patios y todo ello vallado y, y cerrado a calicanto ¿eh? No sé, pensáis, a ver, yo pienso que se parece mucho, pero bueno. Pero bueno, obviando ya el tema de que ya de por sí el sistema educativo mete mieu, <coughs> vamos a, vamos también a, <coughs> a decir que dentro de eso malo, oye, pues si por lo menos la formación Y general y menos malo que si la formación Y específica. Más que nada porque las formaciones eh, específicas, ¿no? impiden a un organismo en formación, como llega al fin y al cabo un, un niño que está todavía eh, to, todavía está aprendiendo, pues impiden y conocer eh, una buena parte del mundo. A ver, el, el nuestro sistema educativo, el que sufrimos los que ya somos más bellos, digo sufrimos, eh, no disfrutamos, digo sufrimos a los que somos más bellos, pues ya de por sí, ¿no? ya de por sí no amosaba el mundo entero. ¿Eh? Eh, todavía el otro día no me acuerdo con quién discutía el tema de que, bueno, pues eh, hay unos años hubo aquella gran guerra porque eh, estaba un gobierno que decía que iban a poner una asignatura, los de la oposición decían que eso ya era educar en valores y que las cuales no estaba para educar en valores, para mí por supuesto que acuerdo en valores, eh, tú estás en la escuela y estás dándote una determinada información. La información, no estás buscándola tú, no estás construyéndola tú, estás recibiendo eh, la que te dan. Eh, estás recibiendo la dentro de un contexto, ya os digo, eh, casi penitenciario, militar, no sé, son los los ámbitos a lo mejor que más se eh, padecen. Eh, en los míos tiempos recibíesla eh, en todos los había una semilla de, de los de los reyes de, de, de España, ¿eh? Eh, ...bueno, yo supongo que todo eso ya implicaba... ...bueno, pues un, una cierta ideología... ...y unos ciertos valores, paz mami... ¿Mm? ...paz mí pero bueno... ...vamos a ver que la educación ya es sesgada ...siempre, por supuesto... ...pero eh, si resulta que... ...una muy mala educación... ¿eh? ...ya es sesgada ...y ya que te impedía conocer... ...muchas partes del mundo... ...va convirtiéndose en una educación... ...inda más asesgada... ¿eh? y que ya desde mucho primero, mucho más temprano, impide conocer ma una mayor parte del mundo. Yo qué sé, pues vamos a ver, si en los mismos tiempos conocíamos, un, por decir algo, ¿eh? un 50% de lo que ya era el mundo, pues a lo mejor eh, los escolinos de ahora eh, pueden conocer un 25% nomás. ¿eh? Ya enseguida, pues ya nada ah, no, yo las matemáticas paso, yo la filosofía paso. Por ejemplo, mira, eso de la filosofía, podías decir, pero eso sí, no vale para nada. ¿eh? ¿Para qué quiero yo que, que el MIFIU, como me decía a mí una vez un padre, estudia esa chorrada que no vale para nada? Bueno, vale para pensar, joder, <risa> para saber pensar. ¿eh? Pienso yo. igual O igual vale para convertirse como yo en un aprendiz de mucho, yo no me estudio de nada, no lo sé, no lo sé. no lo sé pero bueno eh, eso que la sociedad actual tiende a la, a la atomización eh. tiende a que el, el que sabe hacer una cosa nada más sabe hacer esas cosas eh. el que estudió pues yo que sé eh, eh, radiología sabe de radiología no sabe absolutamente de nada más el que estudió pues mecánica de vehículos sabe de mecánica de vehículos llegando al extremo de que eh, el que a lo mejor sabe de mecánica de vehículos pesados igual nunca no me impuesto en mecánica de vehículos ligeros. ¿eh? No, no estoy exagerando, no estoy exagerando. Seguramente los que te hais metidos en el mundo de la formación vais viendo cómo eh, se multipliquen. Una cosa que podríamos pensar que ya era positiva, cómo se multipliquen cada vez más eh, los, los estudios de ciclos formativos. Por fortuna cambió esa ¿eh? ideología general de, de los míos tiempos, en, en la que el FP ya era por burros, la formación profesional ya era por burros, y los que no llenan burros tenían que, que estudiar una formación más académica, más general. Eso cambió, cambió totalmente. Cambió totalmente y hoy bueno pues la formación profesional, los ciclos formativos están mucho mejor valorados. está más valores de fecho... ...que el otro tipo de formación... ...que en un penal, ¿eh? ...ahora mismo con esta atomización... ...lo que ya es necesario... ...son técnicos muy específicos... ...en, en cada cuestión... ...ya os digo, se multipliquen las posibles... ...de titulaciones de formación profesional... Eh, ...porque cada vez son más específicas... ¿eh? dentro de poco... ...habrá una formación profesional... ...de ajustador de tornillos... ...de tres pulgáis... ...que no sé ni siquiera si existen tornillos de 3 pulgadas ¿eh? ...yo en eso por ejemplo no soy ni siquiera aprendiz... ...pero bueno, pues seguramente habrá una formación específica... ...en asustadores de tornillos de 3 pulgadas ¿eh? y, y, ...y si tú te has en los tornillos de 3 pulgadas ...pues meterás en el ciclo formativo ese... ...pero a lo mejor resulta que no y te interesan más los 5 pulgadas ¿eh? los tornillos o cinco pliegues pues pues habrá seguramente una formación eh, diferente y luego hay una cuestión que llega que a mí me, me, me parece más bueno no sé si más aberrante o, o cómo definirlo pero bueno más llamativa que llega como el hecho de que en antes se suponía que bueno pues eh, eh, el que tú que una persona tuviera una determinada formación académica, una determinada titulación académica, no impedía desarrollar otras cosas. ¿eh? Y es curioso cómo cada vez vamos más en el ámbito, en, el, en la dirección ¿eh? de que cuando tienes una determinada formación académica, estás capacitado para desarrollar nada más esa, ese trabajo, ¿no? ese, eso, ese oficio relacionado con la tu formación. Eh, y otros, aunque sean bueno, supuestamente muy básicos, eh, no puedes de desarrollarlos. De fecha, uno, a mucha gente, seguramente los que, que no te han metido en el tema de formación de adultos o ellos mismos eh, acudan a cursos y demás, eh, a lo mejor no conocen el tema este de los certificados de profesionalidad. Ah, eh, hay certificados de profesionalidad ya para que si todo... llega una vía alternativa de formación profesional que en lugar de formación profesional reglada pues en todo lo que llega la formación para adultos los cursos de, de parados de toda la vida ¿eh? bueno, pues la mayoría de los cursos de parados ahora tienen un certificado de profesionalidad y que en algunos ámbitos ya piden el certificado de profesionalidad ¿eh? de, de esa cosa y pero no pensáis que llegue, oye, pues Certificado de profesionalidad de yo qué sé, de instalador de calefacciones, que no sé si existe. Bueno pues igual llega una cosa que está bien, ¿no? Está tenerlo porque va bueno, instalar una calefacción donde no deja de ser una cosa, ¿vale? a lo mejor un poquín compleja que bueno, pues garantizarte algo que que de tú que tener una titulación no tenerla nunca no garantiza nada, ¿eh? Yo tengo de alguna yo tengo titulaciones en cosas del grunto con un 3D. ¿Eh? y sé más de otras cosas en las que a lo mejor no tengo titulación o sea que con eso ya ¿eh? Digo, y seguro que no soy el único ¿eh? pero bueno, que bueno que de, de todas maneras que puede tener sentido una cosa así pero madre de Dios, que hay un certificado de profesionalidad en, en empleo doméstico como <risa> estoy viéndolo mucho últimamente que hay empleo doméstico barrer, coser planchar cosas así, ¿no? ¿No? Pues ya hay un certificado de, de profesionalidad y lo mejor algún día llega a ser eh, llega a ser eh, eh, necesario para poder trabajar pues, de, para pa limpiar un portal ¿eh? Entonces, dentro de poco puede que haya un certificado de profesionalidad de limpieza de portales ¿eh? y, y la cuestión no es que lo haya es que llega a ser obligatorio tenerlo para ¿eh? para poder para poder limpiar portales y una cosa y una cosa tremenda ¿eh? y una cosa tremenda tremenda tremenda a veces además de tremenda y es realmente triste eh, realmente triste y realmente triste y indignante ¿m? porque eh, sucede que en algunos ámbitos bueno, pues personas que llevaban eh, toda la vida trabajando en ello al cuentarse con que obtienen u obtienen una titulación o no pueden seguir trabajando de lo que toda la vida de lo que toda la vida trabajaron de lo que saben ¿Eh? Saben más que muchos que a lo mejor sencillamente lo, lo estudian. Yo qué sé, pues ahí está muy de moda en prácticamente todos los ámbitos, ¿eh? en todos los ámbitos. Eh, yo qué sé, pues por ejemplo en el tema de, de geriatría y demás, que no digo que no sea necesario una formación, ¿eh? porque ya sabéis, ya sabéis lo que opino yo de, ¿eh? de, de la gente mayor y de la gente que va perdiendo la autonomía. Eh, cuido que merecen mucho más de lo que reciben ¿no? y que y que ahora mismo los seriatricos y demás son casi en buena medida eh, almacenes de viejos ¿eh? y bueno pues sí que puede ser requerible que por lo menos la gente que trabaje con ellos pues sepa algo ¿no? ¿qué ocurre? Que, que esos procesos de formación para pa obtener esos certificados de profesionalidad, o sus titulaciones, esos ciclos formativos, tampoco os penséis que, eh, que enseñen a tratar a las personas. No, bueno, como que prácticamente todo. Eh, normalmente esos ¿eh? esos procesos formativos, como mucho tal como tan tal como tan montados actualmente, pueden servir para cuando te enfrentas a actividades mecánicas ¿eh? Eh, actividades con cosas ¿eh? no yo supongo, no lo sé pero lo supongo que volviendo a poner el ejemplo del instalador de calefacciones pues oye, si te enseñen a, a soldar esto aquí y allí de esta manera y de aquella otra y a asustar este mando de asina pues bueno, pues son cosas que está que bien aprender, por lo menos El mero fecho de estar ahí y sentir falar de ellos y demás, pues ya te fae, ya, bueno, pues te da, a lo mejor no, pero mayores probabilidades de, ¿eh? de, de que sea un profesional curioso, ¿no?, el que, el que te ha haciendo eso. Pero en los, en los oficios dedicados al trato con personas, dame la sensación de que no, ¿eh?, Porque la formación basa en lo mismo, la, las ovas, el su fundamento y el mismo, que es el de, el de considerar que hay un objeto de trabajo con el que trabajamos, que da lo mismo que sea un, un alicate, que sea un lladrillo, que sea un viello, que sea un neño, dame la sensación, después dependerá de... ...lo que te topes y la formación que recibas ...y los profesores y, y estas cosas... ...para mí también da un en la sensación... ...de que va más por ahí que, que por otro yao... ...pero bueno, volviendo al, al tema... ¿eh? ...una vez más, todo el día volviendo al tema... ¿eh? ...estaba hablando de la gente que trabaja... ...bueno, pues en este ámbito jerático, ...que ya os digo que sería necesario que supieran... ¿eh? ...sería necesario que supieran... no tengo muy claro que, que por lo que vi por lo que vi la formación en ese ámbito pues eh, tiene más que ver con saber exactamente cómo se usa una grúa por una persona con movilidad reducida o, o cuántas calorías puede ingerir ¿m? pero yo cuido que se centra un poco en lo que es el el trato con las personas ¿eh? el trato de las personas y el dejar claro a la gente que va a trabajar con ellos que, que son personas ¿eh? con voluntad. ¿m? Y que la su voluntad, claro, ya sería mucho pedir que en un sitio de estos de, de formación te expliquen que la voluntad es sagrada, ¿no? Porque eso a lo mejor no piensa mucha gente más que, más que yo. <risa> Pero bueno, oye, va. Eh, vamos a vamos a pensar que fuera Sina. Bueno, pues a mucha gente, eso que lleva un bollón de años trabajando en, en, en oficios similares, eh, pues ahora oh, oh, tiene la titulación esa antes de no sé qué fecha, o ya no pueden seguir trabajando. ¿eh? Va a darse la. Va a darse ya se dio, la verdad que yo no sé porque no estoy muy puesto en el tema, no estoy un debo que. que conocía y estaban mucha relación con gente que que estaban ello, pero bueno pues ahora mismo no y entonces no sé decir si no sé decir si a no pero ya era muy curioso y eso era a gente que salía a hacer muy bien eso eso trabajo pero que, bueno, pues que se enfrentaba a que a lo mejor quedaba sin él, si no se ponía si no se ponían a estudiar O, yo que sé, o transportistas que lleven conduciendo eh, toda la puta vida, pues de repente tienen que sacar y carne especiales o del CAP, o si no, no pueden seguir trabajando. ¿Eh? Eh, tienen que pagárselo por cierto, <risa> por supuesto, hay que pagarlo que no llegue que no llega gratis, ¿eh? no llega gratis mucho menos, hay que, hay que lo pagar, hay que lo pagar y si, ¿eh? y si un paisano está, fue toda la vida camionero pero ahora está en el paro y está mandando currículum no sabes lo pillando algún llau pero resulta que no tiene eso, ¿eh? no pueden contratarlo porque y el llegar no pueden contratarlo, y él como no tiene trabajo, no tiene perros, no puede sacarlo entonces, bueno, círculo vicioso, sí, pues igual sí, un buen círculo, un buen círculo vicioso ¿eh? pasa con, yo qué sé, pues con gente que, que incluso con carreras cuando cambiaron, cuando metieron eso de, de, los, de los bolonios ¿eh? pues gente que tenía carreras universitarias Pues igual tenía que después de unos cuantos años ponerse a, eh, a estudiar algunas asignaturas para para sus carreras esos con el con el nuevo ámbito no son sé muchos de ellos eh, igual te diciendo burradas pero cuido que no cuido que que más más o menos así ¿no? ¿Eh? más o menos así ¿no? eh, eh, bueno no, y no acabe de hablar de, de lo de la cosa esta que me parecía tan curiosa de cómo las titulaciones te cierren Eh, te cierran como eh, tienes que tener específicamente aquella que eh, que la específica del empleo esi en concreto que mm, que vas a escoger o sea que vas a escoger vamos que que, que que quieres intentar trabajar no vale para ninguna otra cosa no vale para ninguna otra cosa eh, atomización eh, sociedad hiper especializada eh, qué sé yo supongo que Supongo que no lleve una mala una mala definición, ¿no? Que sé yo? viejo que pierde al tute Castivo como el beso del coronel Furtivo como el lute cuando era el lute Inquieto como un párroco en un burdel, Errante como un taxi por el desierto Como un poeta en el aeropuerto Así estoy yo Así estoy yo Sin ti Inútil como un sello fortificado Como el semen de los alcanos Como el libro del porvenir Violento como sin cumpleaños como el perfume del desengaño así estoy sin ti más triste que un torero al otro lado del telón de acero así estoy yo así estoy yo Si estoy yo Triste que un torero Al otro lado del telón de acero Así estoy yo Así estoy Sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM Nubiehu. Sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, en el www.radiocuca.org, en cualquier parte del mundo, siempre que haya conexión a internet. Sigue sintiendo Ganedonia. Sigue sintiendo falar al anedónico miserable. miserable que no sabe de coña que hacer para pa volver a conectarse con el con el chat de la cuca bueno. no no había nadie tampoco pasa nada porque no había nadie pero joder pues si sí. tú imagínate que, que lo hubiera ahora ¿eh? pues quedaría todavía en sin, ¿eh? en sin, en sin, como se hizo en sin un belgo a ver por el chat que no está mira si sí. ahora cuidado cuidado cuidado cuidado cuida. ...que hay de alguna persona aquí metida... ...que me puso cosas y yo estoy ignorándolo. ¿eh? Eh, a ver, dime, ...voy a leer lo que me dices... ...un tal West 348... ¿eh? Dime seguramente que la especialización... ...formativa y profesional... ...unida a un conocimiento que no deja de expandirse. Ejemplo, la medicina... ...será por lo tanto imposible abarcar tanto conocimiento... ...por una persona, de ahí la tendencia hacia la especialización... ...por razones prácticas y utilitarias... Eh, ...yo creo que... ...lo más interesante... Eh, ...WES eh, 348... ...creo que ya era el WES 348... ...el que me decía esto... ...y lo es que, lo que dices al, al final... Eh, ...razones prácticas y utilitarias... Eh, ...sí, sí... <ríe> ...si utilizamos razones prácticas y utilitarias... Bien, ...era mucho mejor... Eh, ...bueno, pues ya clasificar... A los niños de, de nacimiento ¿Mm? Sí, yo por ejemplo eh, Siempre me gustó mucho eh, el, Esto de la el, el diálogo este de Platón de La república ¿eh? La república de Platón en La que ya, bueno, pues ya seleccionaban a, a los niños de nacimiento Bueno, seleccionaban de nacimiento No eh, Facían, bueno, pues unas a ¿eh? Los niños sean pequeñinos Para decidir, pero dónde deben nadir ¿Eh? el que diva el que iba a ser eh, pues un obrero el que iba a ser un técnico el que iba a ser incluso un rey filósofo ¿eh? Eh, una bueno pues una cuestión muy muy práctica y muy y muy utilitaria eh, está también reflejado eso en algunas en algunas sobres, ¿no? literarias ya sabéis que yo soy mucho más de soy de los que más de novela que de, que de ensayo. entonces, bueno, bueno por ejemplo, conocéis ese, ese libro, seguro que lo, que lo conocéis, Un mundo feliz, ¿eh? de, de Aldous Huxley donde, bueno, pues aparte de que los niños, los nuevos ciudadanos, lleguen y estados en, en probeta ¿eh? ya no se, ya no se hacía eso tan puerco de, de andar pariendo la de mi madre pues, eh, bueno, bueno, al fin y al cabo, esos ya se, se estaban según lo que deben hacer, ¿eh? Y eso sí que ya era muy práctico y muy, muy utilitario, joder, eh, porque, oye, ya sabiendo lo que deben hacer, a ver, esta esta serie de probetes para pa estar obreros, ¿eh? O sea que vamos a meterlo ellos sí. el condicionamiento, ¿eh? a fallaízo para pa que, pa que nazan obreros, ¿eh?, Eh, Acuérdame yo, hay tiempo que ese esa novela Pero bueno, que, que llegaban a nacer ya con, con una predisposición eh, Con una predisposición hacia, hacia, hacia el oficio Para que lleguen esos estados Yo era animadversión, no sea lo contrario ¿no? Ya tenían una especie de condicionamiento clásico eh, De manera que bueno pues oficios diferentes o de niveles diferentes Pues eran ya refugados por esos... Pues niños, yo creo que sería a ver, no puedo yo negarte eh, vuestras 48 que lleve efectivamente una cuestión muy muy muy práctica y muy muy utilitaria. Eso otro que comentas, pues veo que, que tiene los que tiene una serie de problemas. Vamos a ver, no quiero yo pasarme de la de la raya, eh. Y una intervención seguramente eh, seguramente acertada, ¿eh? acertada. Es verdad que la medicina, bueno, pues expande mucho y no se puede abarcar tanto el conocimiento Pero ya que la cuestión eh, va en que bueno, bueno, está muy bien que la gente, que una persona se especialice en un, en un tema Pero la el peligro y que se especialice nada más en un tema en sin tener la posibilidad eh, En sin tener la posibilidad de conocer otros temas Por ejemplo, eh, dentro de ah, por no salirnos de ese tema, dentro de la medicina La medicina eh, tirando más de conocimientos meramente físicos La verdad que no <risa> biológicos, la verdad que no tienen, no tienen mucho sentido ¿eh? Cuando la medicina eh, supone que tiene que, ¿eh? que ser la disciplina que eh, más o menos garantice el, el equilibrio de un organismo humano, ¿Eh? el organismo humano y a los propios, bueno, los propios investigadores en medicina cada vez tienen más por ese ámbito, y un complejo biopsicosocial, ¿eh? eh, y biológico, por supuesto, ¿eh? pero a la vez influyen en, en, bueno, pues en los, en los varemos, en los varemos no. Joder, ¿cómo se dicen? Los fenómenos médicos, los fenómenos médicos, influye también, bueno, una cosa tan simple que a mí me presta tanto, que estoy siempre hablando de ella, como la voluntad. ¿eh? Eh, la voluntad, tiene un, la voluntad que sería, entraría dentro de eso, cuando hablan de lo biopsicosocial, entraría dentro de, metería dentro del, del psico, del paquete psico, eh, metería en la voluntad. La voluntad, por ejemplo, tiene una influencia enorme en el... ...en el sistema inmunitario... ¿m? ...y por supuesto que el sistema inmunitario... ...pues bueno, influye normalmente... ...en que un organismo enferme... ...o eh, un organismo seguro de una enfermedad... ...que ya tiene, bueno, pues oye... ...y luego por supuesto también está el elemento... es y social... ¿m? ...y es lógico que... ...que, que lo, lo social... ¿m? ...lo social, así dicho en... ...en, en, en genérico... pues influye en el propio individuo y por supuesto en la salud del individuo, la salud que lle que física y ye mental si eso pues se apartase. Yo es de los que dicen que no, pero yo sé que soy minoría. Yo soy minoría todo el mundo piensa que lo físico y lo mental son cosas diferentes. Bueno todo el mundo no. Cada vez cada vez hay más gente que que piensa que no puede se Bueno igual yo pienso eso precisamente porque bueno pues tengo esa fortuna de de que de ser ¿eh? aprendiz de mucho aunque no sea especialista de nada y entonces precisamente al ser aprendiz de mucho veo que hay muchas cosas que intenten ser partanos ¿eh? y que en realidad tan tan unías casi voy a tener un poco más allá Yo pienso que te ha sonido prácticamente todo ¿eh? Pienso que te ha sonido prácticamente prácticamente todo mira de hecho... Eh, Volviendo a remitirnos a esto de, de, de abordar, por ejemplo, lo que es la medicina desde un punto de vista biopsicosocial, meterlo todo, eh, yo algunas veces ti si eso de, bueno, yo pienso que debería, debiera eh, haber una, una sola ciencia de la vida. Eh, y es decir, que en la biología deberían incluirse, yo creo, por la psicología, por ejemplo, no tiene sentido que te has separado de la, de la biología. Eh, deben incluirse eh, la sociología, tampoco no veo yo que tenga mucho sentido que te hayas apartado de esas otras dos de esa gran ciencia biopsicológica bio bio ¿eh? debiera ser biopsicosocial claro, te haría el argumento ese de, joder, es imposible abarcar tanto ¿eh? es imposible abarcar tanto, hay que, hay que especializar bueno, pero igual tampoco un no daba de más, ya era una cosa rara especializarse eh, cuando, cuando ya tienes una visión una pequeña visión ligeramente global ¿eh? de, de, de toda una serie de aspectos yo creo que es muy, muy triste muy, ¿eh? y que no es bueno eh, el hecho de que eh, existan personas que nada más eh, saben ocuparse de los ellos y que no tienen ni puñetera idea de, de cualquier otro ámbito no sería penoso y existe, ¿eh? existe así, no son penosos los, los médicos ¿eh? que están que absolutamente convencidos de que la única influencia sobre la, la enfer salud, enfermedad de un sujeto son las medicaciones que ¿eh? que ellos den cada vez menos, cada vez menos, porque ya cada vez son más los médicos que te dicen algo tan sencillo como falla ejercicio, camina coño ejercicio camina y eso entra dentro de lo que un médico que solo se ocupa de la parte biológica. No, un médico que solo se ocupa de la parte biológica, eh, a lo mejor lo que hacía era recetate, pues, pues una serie de cosas para, por ejemplo, yo que sé, una persona que tiene mucho colesterol, pues y daría medicinas para bajar el colesterol. ¿eh? Cuando te dicen camina. Bueno, siguen siendo un poco eso, pero ya va saliéndose de ello. Eh, a lo mejor también se si tuviera en una, eh, un poco de conocimiento social, pues igual también estaban interesados en conocer un poquillo la, la red social de la persona. Cuando falo de, de redes sociales no estoy hablando del Facebook. Entendámonos lo que llega de toda la puta vida en las redes sociales. de las posibilidades que tiene esa persona para caminar o no caminar ¿eh? yo que sé dice si a una bella de 85 años en pleno invierno con un clima normal de asturias ¿eh? que está lloviendo dos putos días tiene usted que caminar pues y, y ya está la vieja y por donde camino o, o esa misma vieja que viva en un quinto sin ascensor ¿eh? y coño ah, pues igual conviene que ¿eh? ...el médico tenga un poco de conocimiento social también... ...igual también conviene que el médico... ...tenga un poco de conocimiento psicológico... ¿eh? Eh, ...tiene la misma... ...no sé, vosotros que pensáis... ...tiene la misma influencia sobre el... Mm, proceso a la enfermedad... ...de una persona, un médico... ...agradable al trato... ...que uno de estos que... ...están mirando para la mesa... ...y que no levantan llevan la vista... ...y no miren ni tan siquiera al, al paciente... ...tiene la misma influencia... no sé, ¿eh? yo cuido que no, habrá gente que sí ¿eh? igual me dicen, no, lo importante es lo, lo que te receten y las pastillas que te dan y lo que te dicen que hay que hacer ¿eh? lo importante un médico ya que sepa diagnosticar ¿eh? que diagnostique bien, no tiene falta hay, los, hay teóricos por ahí que dicen eso de que el médico no tiene ni siquiera que ver al paciente que con los medios actuales que sencillamente el paciente tiene que hacerles pruebas ¿Eh? pruebas de, de imagen de análisis lo que haga falta y el médico viendo esos análisis y viendo es esos, ¿eh? esos resultados de esos pruebas podría perfectamente diagnosticar en sin diagnosticar recetar curar sin necesidad ni tan siquiera de conocer al, al organismo ¿Mm? una cuestión curiosa mira ya que aquel el amigo este chatero eh, sacó el tema del De, de la medicina no puedo evitar por ejemplo eh, acordarme de, de, de cosas ¿eh? de cosas que bueno pues que me contaban de la formación en, de los médicos eh, hay un par de décadas no sé si ahora sigue siendo así la cosa no pero como yo era curioso yo acordarme que de, de guaje iba, iba muchas veces a la cafetería de la facultad de, de medicina ¿eh? no que yo a en medicina pero quedábame, allí bastante, a, bastante a mano. Entonces les digo allí, muchas alguna vez a, iba a decir a tomar el café o a comer el pincho, pero yo me enteré, yo de aquella no tomaba el café ni ni comía el pincho, pero, más que nada por no gastar, eh, que ya tenía muy pocos perros. Pero sí que iba a, a acompañar a gente que sí que debía a comprar el pincho, a comprar, a comprar el café, compañeros, compañeros míos. ¿no? Y bueno pues llamaba la atención una cosa, que ya que sabíase muy bien enseguida quienes llenan los, los estudiantes de, ¿eh? de medicina, ¿eh? de la propia facultad, porque todos llevaban todos iban uniformados, todos llevaban la, la bata blanca, ¿eh? Todos estaban aprendiendo ya desde, desde aquel momento que tenían que separarse, tenían que poner claramente una barrera, ¿eh? entre ellos y el paciente tienen que situarse un escalón por un escalón por arriba. Entre ellos y el paciente no, entre ellos y el resto de la sociedad. ¿no? Eh, ellos tienen no sé, la bata blanca, y los médicos. ¿Hay falta para alguna bata blanca? Yo hubo un tiempo que trabajé con bata blanca, pero básicamente yo, porque trabajaba con ratas y cagaban mucho y era para no mancharme. ¿eh? Cagaban en las ratas y me echaban para la bata. De hecho la bata que ella estaba llena de ¿Eh? de manches de, de mierda, de pizza de rata, ¿eh? ¿Sí? ¿No sé. Por cierto, me enorgullezco de el trabajo, ¿eh? Pero bueno, ni me enorgullezco de aquel, de otros muchos que hice, ¿eh? Y no, y no maltrataba animales, pero, ¿sí? es lo que hay. ¿eh? Hay de todo, hay de todo aquí, de todo. Eh, y yo mismo soy, además, porque porque creéis que me he apellido miserable? Pues de cosas muy miserables a lo largo de la, de la mi vida. Bueno. Eso, que eso que ya era curioso cómo ya todos eh, ya todos cuando estaban en la facultad cuando estaban preparándose ya el, una de las primeras cosas que eh, en las que en que se centraban ya, ya era en ¿eh? la bata blanca la separación ¿eh? ellos seguramente no vivían a China ¿eh? eh, seguramente los que ellos se consellaban eh, con la bata pues um, ellos decían no estoy y para separar pues de ¿Eh? del resto de la sociedad, no, pues, seguramente seguramente ellos decían eso, pero bueno, ¿eh? Eh, una cosa y que ellos lo tienen con supuestamente otra otra finalidad, eh, pero que la consecuencia uno o por lo menos una de las consecuencias reales que, que tenía al final fuera fuera esa. Y cómo de, de... bueno ahora ya recetas, pues los médicos vanles con ordenador, ¿no? que muchas gracias porque mira otra otra cosa la que llevo no bueno saber un poquillo de todo eh, como no tienen ni puñetera idea muchos de ellos de, de informática que ellos la metieron doblada bueno informática ni siquiera de de, de ofimática de bueno de mecanografía sea, decía los mecanografía eh, Fue muchas gracias por ahí con un par de dedos eh, pasando los putes para para poder escribir ahí eh. luego claro eso también repercute en el, la atención porque ¿Eh? tiene muy pocos minutos para atender a cada persona y encima échenlos en potar en, en teclar con dos dedos en, ¿eh? en, en un sistema que ellos obligaron a que ellos metieron ahí a ¿eh? sí o sí, que es lo <risa> sí o también y nadie ellos os enseñó a emplearlo, ¿eh? pero bueno, eso y otra y otra cuestión. Eh, eso, ahora, pues lo dicho, no no, no faen ya las recetas a mano. Para cuando les hacían a mano, tiene increíble. ¿eh? ¿Cómo, ye, ¿Cómo podía darse la casualidad de que todos los médicos tuvieran tan mala letra? ¿Por qué en ese ámbito la letra ya era mala? ¿eh? Decir, joder, puede haber, oye, pues como en cualquier otro ámbito, ¿eh? en cualquier otro grupo, pues habrá gente que tenga mala letra, pero habrá también gente que tenga la letra muy guapa, o habrá gente que, oye, pues por la tener que escribir rápido, pues. pues ni siquiera escribía muy bien o escribe un poco chungo, no se entiende bien pero oye que lo de los médicos ya era brutal Médicos médico escribía prácticamente una raya yo no sé si en, la, en, en las facultades de farmacia teniendo alguna asignatura específica de, de criptografía para descifrar letras de médicos porque yo, yo llegaba para la farmacia con aquellas recetas y yo de verdad que no sé cómo, cómo oye que los farmacéuticos ¿Eh? ¿Sabían los malecineros, sabían, ¿Sabían traducir aquello, lo que había escrito? No tengo ni puta idea. ¿eh? No tengo ni puta idea. Eh, si alguno de vosotros los aquí presentes lo sabe, pues no pasaría nada porque no lo dijero, porque, porque yo no, ¿eh? no tengo ni idea. A mí una vez una persona díjome, y bueno, fundamentóme lo de tal, que ya era otra manera más de, de separarse. Eh, ya era otra manera de, de, de escudarse ¿eh? el hecho de que de que, de que los pacientes no hieren, les no pudieran ayer las recetas no podían descifrar y era como una sabiduría reservada ¿eh? un grupo superior que, que en ellos superior o por lo menos diferente ¿eh? un grupo un grupo diferente los guardianes de la sabiduría ¿eh? podría decirse ¿eh? no sé, no sé, igual, igual y, era, y era por un motivo así pero bueno, sí, es verdad que que en antes, y que cada vez menos y mira, eso sí me parece mejor ¿eh? cada vez menos, en antes había muchos grupos eh, prestigiosos, ¿eh? que estaban como por enriba de los demás ahora cada vez hay menos ahora pues que uno sea médico otro sea abogado y demás, pero tampoco fai, que, ¿eh? fai sentirse menos a otro que ye, yo que sé, albañil Nunca creo que se sienta menos ¿eh? ante ellos. Y una cosa curiosa, mira, hoy precisamente yo no estoy muy al tanto de, de la actualidad. ¿eh? No soy yo de, de, de mirar mucho para la actualidad, para la tele, para los telediarios, para, para esta serie de, de cosas. Pero pero hoy, casualmente, bueno, pues como tal lloviendo y hacía frío, pues metíme en un centro social que son sitios que se está caliente. ¿eh? Y en los centros sociales, entonces otras cosas, tienen pues los periódicos de algunos periódicos del día bueno, no tienen un par de ellos gracias pero bueno yo cogí uno de ellos por por entretenerme ¿eh? por entretenerme porque todo leyendo también una novela eh, de ciencia ficción dura pero que eh, especialmente dura ¿eh? entonces tampoco puedo estar mucho tiempo leyendo porque quédate La, la cabeza como como les maraques de que se yo eh, 2312 de Kim Stanley Robinson un autor que me gusta mucho pero que a veces tiene la capacidad de ser un poco peñazo en algunas partes de, de esos noveles bueno o oh, que coño parece mala mía otros dirán de, no joder yo cojonudo de principio y fin bueno pues oye cada uno bueno yo, a ver yo estoy diciendo que a veces ye peñazo pero inda sin leo el libro del más eh, y ahora estoy leyendo otro eh. o sea ya que bueno pues va a ser que a lo mejor tan pero bueno, el fecho huye que bueno, pues un momento que dije, uff, ya no puedo liar más a a este hombre, y entonces agarré un periódico ¿eh? y pachay pues, una huellada, ya sé que todo lo que ponen los periódicos es básicamente mentira <risa> mentiras no, imprecisiones ¿eh? ya vos vale algunas veces de, de, de las pocas veces que yo conocía las cosas que ponen el periódico de primera mano, ¿eh? y siempre también mal, <risa> también todo es mal no estaba ninguna contada con exactitud digamos que si era previsible que lo que te dijeran ahí fuera el cien por ciento el noventa y cinco por ciento de exactitud bueno pues la cosa quedaba en un 60 y gracias ¿eh? y gracias y allí era mucho si quieres bueno por la cuestión ya que indasina pues yo cogí un periódico y parece ser puede ser no bueno, no voy de Dubai, ya lo sabía ¿eh? no estoy tan fuera del mundo Eh, que ayer y, bueno pues configuróse constituyó el, el Parlamento del Reino de España, ¿eh? el Congreso y el, y el Senado. Y bueno, pues puede ser que entre los señorones de toda la vida, que también en eso, que son también una bueno pues pues un grupo separado y supuestamente superior, que disfruten de una serie de de beneficios que los demás no disfrutamos, que tienen una serie de derechos que los demás no tenemos y, bueno, pues que son una especie aparte, ¿eh? o un grupo aparte, una, una sociedad de dentro de la, de la sociedad. Bueno, pues eh, en, dentro de, de ese grupo de personas que están metidos en los parlamentos diputados y senadores pues entraron una serie de, de De hippies, ¿eh? de perroflautas, como decían en tiempo A, de gente que lleva rastas, que van en camiseta, que, bueno, estas cosas, ¿m? y bueno, pues estaban indignadísimos, estaban cabredísimos, con que eso pues, no permitirse, los periódicos, <risa> bueno, que yo miré, no miré más, bueno, sí, sí, miren más, sí, menos más, calla, porque llamóme la atención y decía, yo, a ver qué digo, lo que dicen los demás, también todos indignadísimos con eso de ¿eh? los gochos estos, cómo se os ocurre, ...poco menos que dicen que para ir allí... ...había que ir en opinado ...y con corbata y tal... ...bueno pues otro caso de... ¿eh? ...otro caso de, de sectarismo... ¿eh? ...que a lo mejor pues mira... ...resulta que el clasismo en este caso... ...está recibiendo otro golpe... ¿eh? ...está recibiendo otro golpe... ...me parece muy bien... ¿eh? ...ya sabéis que yo defiendo... ...el igualitarismo absoluto... ...bueno no, tampoco... ...porque... ...yo precisamente como lo que defiendo... ...y es la diferencia esencial... ...pero el, el, la libertad de, de todo individuo... Todo, ...para ejercer la su voluntad hasta el final... ...y por tanto ser absolutamente diferente si quiere... ¿eh? ...absolutamente diferente si quiere... ...o absolutamente igual a quien él a quien él quiera... ¿eh? ...cada persona eh, tiene tendría de tener el, el derecho... ...de desarrollar la su voluntad... ...hasta las últimas consecuencias... ¿eh? Así es que no Yo creo que, que decir que Que soy adalid del, del igualitarismo No sería No sería eh, no sería lo adecuado No sería eh, yo creo eso lo adecuado eh, A ver Estoy buscando por aquí Así, ah, esto, vale Sí, porque joder, quería poner un cantarín Vamos a ver qué cantarín pongo A ver si Hubiera quedado de puta madre Ponerlo en sin tanto rollo Lo que pasa que Eh, con la con la movida no, no fui quien vamos a poner eh, vamos a poner este mismo venga a ver qué vos qué vos parece a ver si vos presta. Una mosca Seguir sí, sí, sí, sintiendo anedonia, pero bueno, esta anedonia de esta semana ya está a punto de, de terminar. ¿eh? Ya está a punto de terminar. Pues mira, ¿qué queréis que os diga? Ya estoy cansado, tengo ganas de, ¿eh? de ir para la cama y estas cosas que digo siempre, digo siempre, digo lo mismo siempre en casi todos los programas. Hoy ah, el programa va a ser curto porque estoy cansado, siempre, sí, siempre lo mismo. ¿Cuándo será largo porque te ha descansado? Bueno, pues seguramente cuando venga ¿eh? alguien a, a hacerlo conmigo eh, Joder, a mí préstame la compañía Aunque yo estoy aquí tan feliz Dando la propia ayuda la yo solo Pero joder, si, si hay la posibilidad de, ¿eh? de que alguien venga por aquí Hay mucho tiempo que no me he ido Joder, con lo que me préstame Y hace el programa acompañado Bueno, chavales, no, no obstante, eh, un agradecimiento muy grande para la gente que, que tuvo aquí sintiendo este programa esta noche. Un saludo especial para el West 348, que me, por lo menos me puso una reflexión en el chat, algo y algo, oye, no tenéis gente aquí, pero que por lo menos eh, te pongan cosas en el chat. Eh, un saludo un saludo muy grande para, para la gente que... Eh, Que sintió este programa a través del 107.3 de la frecuencia modulada, un saludo muy grande para la gente que lo sintió a través del www.radicuca.org y por supuesto también oye, pues para toda la gente que lo sientan diferido, cualquier día que no sea el 14 de enero, ¿eh? un saludo también para pa todos ellos y para todos por supuesto para todos los que lo descarguen. Sabéis que, que el podcast ¿eh? el podcast este concepto, este término, perdón, este concepto, este término que acuñó la, la mi amiga María ¿eh? eh, a través del chat dijo que, que escribió podcast igual que de escribir podcast pero escribió podcast y yo me quedé con lo de podcast me gusta a mí mucho esto de ¿eh? usar usar mmm, términos así con una referencia a la realidad pero, pero hasta cierto punto distorsionados o se mucho utilizar términos distorsionados y bueno, pues es un término distorsionado y este del podcast, que podéis sentir los podcasts de Anedonia en archivo archivo.org eso sí, lo que ya no te sé decir y cuándo no sé cuándo voy a tener ganas de ¿eh? no sé cuándo voy a tener ganas de, de ganar o tiempo porque ando bastante jodido de, de tiempo Venga, ¿qué tal? Trabajando mucho, ¿no? No estoy trabajando nada. ¿eh? No estoy trabajando nada, en plan asalariado y, y estas cosas. ¿eh? No, de eso no, de eso por desgracia no. Bueno, por desgracia, por suerte. Eso <risa> voy a ser ¿eh? eh, toda la vida hablando con tal trabajo, y voy a decir, por desgracia estoy parado. No, no, estoy encantado de. Bueno, estoy encantado no porque por pero por otras cosas, no por el fecho de, ¿eh? de estar parado y un poquillo en estas narices de, de todo. de fecho, si no vengo la semana eh, nah, sí, hombre, sí creo <risa> que voy a venir la semana que viene, supongo que vendré y bueno, mientras tanto eh, ya sabes lo que eh, lo que siempre vos, vos digo a todos que, oye, con un poquitín de suerte vamos a ver si la semana que viene estáis todos por aquí eh, y estoy yo también, porque si no estoy igual ya que me cogieron y si alguno de vosotros tampoco está pues igual ya que lo Coyeroné, el bal Venga, hasta la semana que viene, colegas Venga, hasta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 Ya no te no no te